según, Alba, según claro. Por lo tanto, sabemos que no sabemos, ¿no? sabemos intuye, se intuye. Se intuye. El, el gobierno colombiano sabe tan... Me, ta, boliviano, sabía, sabía, boliviano, boliviano. Sabía. Igual saben más el colombiano. El colombiano eh. Eh. No, seas sí, trillo, sí. no seas trillo, no seas trillo. <risa> sabemos que el gobierno boliviano no tenía ni pajolera idea y que lo dibujo. Sabemos que el gobierno español metió la pata y sabemos que algo raro sí que había. ¿Y los geos iban encapuchados o no?